A actualidade en novas destacadas do portal de Mancomún Se queres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast La ODM 2020 tuvo lugar el pasado 7 de noviembre A lo largo de todo o día e en formato online por primeira vez en su historia Hoy contamos nuevamente con Iraisi Figueroa, con la que ya charlamos en otras ocasiones sobre niños y tecnologías libres. Iraisi es ingeniera técnica industrial muy relacionada con el mundo maker gallego y una de las principales organizadoras de la OSDEM, junto a otros compañeros de Bricolabs y entidades. Queremos hacer un repaso a esta feria de tecnologías y hardware libres tan interesante y conocer mejor a las personas que han ayudado a que se lleva a buen término. Hola, y ya son nueve las ediciones de la aus pero esta ha sido un poco especial verdad Sí, la verdad es que ha sido una edición súper especial que hemos cosechado pues algo diferente pero la misma energía de la de la aus seci realmente pues la hemos conseguido de cierta manera rescatar ese ese ambiente esa interacción entre los participantes y los proyectos hemos mantenido el nivel y la calidad de la, de la feria, y en el formato en que lo podíamos hacer de, de forma segura y alineada con los nuevos tiempos. Sí, para quien no lo sepa, pues este año la OSDEM ha sido por primera vez en, en formato online. A pesar de todos los contratiempos, ha sido un éxito de edición. Sí, realmente ha superado con creces nuestras nuestras expectativas, este, eh, la acogida que, que ha tenido, el tipo de formato realmente está muy acertado, a pesar de que Y que hicimos algunas pruebas algunos pilotos los, los días anteriores eh, superó eh, muchísimas las, las expectativas de la calidad de, del resultado final de hecho eh, son muchos los que no, no son, nos han comentado y nosotros mismos empezamos a valorar y si, eh, una edición online o una faceta online sería compatible con futuras ediciones presenciales y sobre los proyectos no sé si nos puedes contar ¿Cuántos proyectos han pasado por esta novena edición de la ausden Pasaron eh, en torno a 27 proyectos, entre bueno entre charlas y, y proyectos presentados. Proyectos superinteresantes de nivel educativo, de actualidad tecnológica. También tuvimos un poco dentro de, del formato charlas de, de divulgación con determinadas temáticas de, de interés para la, para la comunidad maker y eh, pues eh, muchísimos proyectos que, que sobresalieron por, por su calidad y también fueron eh, pues alabados en, en su momento por los resultados conseguidos en, en el proyecto eh, por ejemplo eh, grandes novedades eh, por ejemplo, en el Airborne, que ahora no sé si está pronunciando bien eh, que son una suerte de, de veletas de, de molinos de producen electricidad, que funcionan de a modo de cometas, cometas de aire que pueden eh, generar electricidad, fue uno de, de, de los proyectos que realmente sorprendieron mucho el día de la edición también materiales bio, como eh, algunas tierras raras, algunos compuestos que eh, utilizándolo como materiales conductores para hacer circuitos plánicos, también impresionó muchísimo, hasta bueno, el proyecto que presentó Oscar, que el responsable de la parte técnica este año, consular en labor, aparte presentó un proyecto de, de satélites que nos dejó todos con la boca abierta. Por dar algunos datos, fueron 11 horas y media de emisión en directo, tuvisteis 4.300 visitas a la página de YouTube durante la emisión, Y 2.000 visitas más desde desde el día de la emisión y eso hace un total de 2.700 espectadores únicos. Pues unos números muy atractivos. Unos números súper atractivos, de que buena parte de esos números fue probablemente de personas que conectaron desde la mañana hasta la noche. Hubo personas que nos acompañaron durante todo el recorrido de la emisión porque los números de espectadores no bajaron durante las 11 horas No bajaron significativamente, me refiero. O sea, a lo mejor bajaron en 10 o luego subían otra vez en, en 20, pero siempre estuvieron oscilando dentro del mismo rango y, y realmente fue una acogida que agradecemos que una vez más la comunidad maker haya apoyado un evento como como este. Realmente eh, fue muy gratis eh, el realizarlo, por eso nos sentimos bien recibidos, bien atribuidos. Eh, realmente todo salió mejor de lo que de lo que nosotros nos podíamos plantear y que tuvimos un pequeño fallo técnico en un momento eh, saturó un poco el, el programa que estamos utilizando de, de base en pequeños años que se, a veces suceden pero realmente el saldo tiene que ser positivo por todas las horas de emisión que se pudieron hacer sin ningún tipo de entrevista en anteriores ediciones de la austin era normal que, que el público estuviera por ahí fuera por por las por las mesas de los makers y viendo y preguntando incluso tocando etcétera pero este año no, no pudo ser así ha participado el público que estaba conectado de alguna forma dinámica etcétera como cuéntanos un poquito cómo ha sido esto este año la forma de, de participar era un poco pues interactuando a través del chat de, de youtube en donde ellos iban haciendo preguntas Y eh, luego pico y yo, que ese día hicimos de, de presentadores de la feria, eh, entrábamos en directo con, con el maker o con el texto y le ayudábamos un poco a dinamizar las, las preguntas respondiéndolas en directo. Eh, en este aspecto también se superó la expectativa de, de interacción, ya que habíamos reservado unos 10 minutos más o menos de fase de, de preguntas y hubo mucho donde luego el maker Tuvo que seguirlos respondiendo de forma escrita porque eh, levantó eh, muchísima expresión, muchísimas preguntas cómo aplicar los proyectos y, y bueno, realmente en esa, una vez más agradecido por, por toda la acogida y el interés que hubo. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia de ser copresentadora junto a Kiko Prol. Pues muy nerviosa, muy nerviosa muy bien. Realmente fue un riesgo tremendo porque yo este año llevé buena parte de la, la logística la parte de el contrato directo con, con makers, de organizar eh, los correos, los teléfonos, los tiempos, por lo tanto, el, si ocurría cualquier imprevisto, la persona de contacto directa con, con el maker era yo misma, que era ejerciendo otra función dentro de la de la feria. También el comportamiento de, de los makers que partaron ha sido es, espectacular desde luego, porque por bueno, en super punto vale super razonable, o sea, no esperábamos que hecho lo que nos esperábamos, menos, pero igual se agradece que porque realmente no había nadie ni encima ni ni, ni nada. se conectaron a la hora que tenían prevista, sesiones se están rematando y, y salió todo todo muy bien. Y sobre el despliegue técnico que, que ha llevado adelante esta esta feria, ¿cómo ha sido este año? Este año hemos contado con, con el genio de, de Oscar banco Bueno, ya lo conocéis por las comisiones. Normalmente Oscar siempre ha estado involucrado en, en, con un gran son organizador de la OST. Solo descansó el año pasado. El año eh, volvió a incorporarse eh, con peso en la organización. Y, y realmente dejó, o sea, deslumbró con su... Con su, con su ingenio de localizar una herramienta dentro de la filosofía de, de la os porque era uno de los retos, que fuera una herramienta libre y abierta, y hacer la hosta con herramientas que, que fueran abiertas. Eh, una herramienta que funcionara bien y realmente fue una labor eh, bastante eh, ardua de documentarse, de hacer pruebas. O sea, si la hosta duró 11 horas, Nosotros estuvimos de horas de pruebas pues por lo menos cinco veces lo que fue la misión de la... Nos conectamos con cada uno de los medios, con cada uno de los proyectos, hicimos pruebas técnicas de todos los proyectos, Le dedicamos por lo menos una hora cada proyecto, viendo todos los aspectos técnicos que se sintieran cómodos con la herramienta. Realmente implicó un trabajo bastante duro, no solamente en la parte técnica que fue de Oscar, sino también de colaboración de los que se prestaron para hacer pruebas, hacer ensayos, El día anterior hicimos un ensayo general eh, respetando los mismos tiempos y el mismo horario de la, de la feria eh, que aún no nos sirvió en buena parte de regir algunos posibles fallos técnicos que eran a ver para poder perfe perfeccionar el, el método y, y bueno, y ahí el, realmente las horas de, de dirección y de trabajo dieron dieron resultado por eso Óscar ha sido tan felicitado por, por, bueno, por eso, por dar con, con esta idea, pero bueno, también requirió mucha implementación a nivel de horas de dedicación, de esfuerzo de parte de todos, de organización, de makers en general. Realmente eh, muchos nos han comentado de que eh, que por su sencillez al momento de la implementación, la actividad que también brinda. Eh, muchos dijeron, ah, pues ya sé cómo voy a organizar mi feria o, o mi de navidad y bueno, posiblemente las vamos utilizando y seguimos con formatos online en Western Cultura. Cuéntanos, ¿qué otra gente ha ayudado y queda siempre un poquito en la sombra porque no se la suele mencionar? Bueno, realmente el trabajo de la Western, de exceptuando pues a lo mejor este año eh, y Yo, Óscar, quedamos un poco más visibles, Pico yo por razones evidentes, porque estuvimos en el lado visible. Óscar, eh, este tema es dignito, pero por lo general el trabajo de la Orsen suele ser un trabajo que queda bastante a la sombra. Los que lo realizamos somos conscientes de, de ello. y que nos gusta cosechar el triunfo de ver la comunidad médica reunida, la acogida, todo ese calor y ese cariño que se respira el día de la Orsen lo recibimos de buena de buen agrado y nos nutrimos de ello pero bueno sí es verdad que hay muchísimas horas de trabajo y muchísimos involucrados que eh, para poder hacer la feria posible o sea eh, gestores de redes sociales eh, llevado casi a nivel profesional la, la gestión de redes sociales la gestión del correo eh, la localización de los de loss y Toda la parte de llevar las fichas, el contacto, eh, eso un poco con respecto a las la órdenes de este año, que a nivel online, pero bueno, las órdenes presenciales aún llevan muchísimo más trabajo. La compra de material, aunque este año también hubo el apoyo de, de algunos proyectos, como es el de, de Spornobot, y la placa, una plaquita que desarrollamos un poco a propósito de la, de la OSBEN, que fueron un par de proyectos que sí requirió Eh, pues eh, la, la adquisición de, de este material eh, para su desarrollo y para su implementación realmente en ese aspecto no tuvo tanto impacto como, como en anteriores que requerían pues muchos proyectos pidiendo mucho material y la lista de compra era bastante más grande eh, aparte de organizar los viajes eh, quién venía, desde dónde venía los kilómetros, dónde iba a quedar dónde, quién podía dormir con quién y todo este tipo de cosas que hoy en día nos parecen impensables. Pero pero bueno, realmente eh, la organización de la Orden, eh, me pongo del lado de afuera y aplaudo a todos los que se han clientemente involucrado, porque eh, es un evento que requiere trabajo casi directamente proporcional la pasión que hay que poner para sacarla adelante y a la respuesta tan positiva que sabemos tener eh, a la Orden. Y es lo que le da vida a al día que falta esa acogida, falta esa respuesta. No, no habrá sentido continuar, pero esperemos que tengamos muchos años. Bueno, a la vista está que, que esta edición ha, ha sido un, todo un éxito, ¿no? Pero seguro que algún problemilla hubo por, por ahí por el medio, ¿no? Cuéntanos un poquito si lo hubieras a, a montar, pues qué, qué cambiarías en, en esa nueva edición. Sí, eh, realmente habría pocas cosas cambiar. A nivel quizás logístico, eh, sí, siempre hay pequeños detalles, correos que, que llegan tarde o información que llega tarde y me gustaría haberla sabido antes. Eh, y que tuvimos un pequeño fallo técnico, como lo lo comenté anteriormente, que se acababa absolutamente de nuestras manos. Eh, fue un problema de desatación del software, eso invitáis un día a Oscar, buena gana, a toda la parte logística de, de la parte técnica eh no, a Todo lo que podíamos hacer y haber planificado y haber organizado sucedió, eh, provocó una caída completa del, del sistema y hubo que, que reiniciar. Gracias a la, a la previsión y al buen hacer de, de Oscar, Sergio, Pablo, que estuvieron detrás de la parte técnica, había un backup que permitía, aunque el ordenador de Oscar eh, colapsara, por decirlo de alguna manera, no cayera la misión por completo. Y se pudiera retomar, porque eso era una de las complejidades. y si la sesión de YouTube se llega a cerrar, no la vuelves a abrir nunca más. Eso es algo que sabe todo el mundo. El salvo a intentar hacer algo para corregir eso, realmente la OSTEN transcurrió sin grandísimos problemas. Siempre hay pequeños detalles que le gustaría hacer mejor, pero eso sería así como el más. Lo que realmente le dedicaríamos más tiempo para averiguar cómo evitar nos puedes adelantar algo sobre la próxima de 2021, que supongo que habrá? Bueno, lamentablemente no se puede adelantar nada, en parte porque acabamos de salir apenas de la anterior y es pronto para hablar de la siguiente. No sabemos, debido a la, la situación tan cambiante que vivimos, no podemos saber si va a ser online o si va a ser presencial. Desde luego, después de haber experimentado esta faceta online, viéndola tan productiva, pues sabremos que de alguna manera la hoja enseguida adelante y seguirá funcionando, sea en un único formato online o presencial o híbrido, dependiendo de la situación que vivamos, por lo menos momentos que hemos vivido años anteriores, como eh, la pésima noticia de cuando ObiJuan nos iba a acompañar. ObiJuan, bueno, para el que no lo sepa, nosotros eh, seguimos y somos fan allí de, de ObiJuan y de, de todo su labor, de, su, de todo su trabajo como referente de la maker pues y vamos a contar este año, el año, eso fue el año antes pasado, vamos a contar con su presencia en la feria y lamentablemente fue escogido miembro de mesa electoral porque ese año fueron las elecciones el domingo y las elecciones presidenciales entonces lamentablemente tuvo que cambiar cancelar su viaje porque era imposible dejar un viernes, estar en junio un sábado y de vuelta a Madrid un domingo y por lo menos casos como eso que generó pues, grandísima tristeza para, para todas las partes tendría una manera de salvarlo, o por lo menos el caso de Gustavo Reynaga, que siempre habíamos querido, él es maker de México, siempre habíamos querido contar con su presencia en la feria, y por razones económicas lo habíamos podido, eh, este año pudimos darle darle su lugar, y con una charla, charla medio híbrida, hablando de su trabajo súper interesante, y bueno, son cosas positivas de los distintos formatos. Bueno, como comenta Iraycito, si esta esta nueva versión online de, de la urgencia pues ha tenido sus ventajas y sus desventajas no todo esto gracias al software libre pues se puede se puede llevar adelante y la verdad es que este año ha tocado a todas las comunidades adaptarse a, a este a este tiempo de, de eventos en línea y yo creo que todas las comunidades han aprendido muchísimo con esto y abre las posibilidades de que en un futuro aunque se pueda reunir gente en un espacio pues se pueda realizar también algo híbrido no como comentabas no porque Así se pueden aprovechar las ventajas de estar a todos reunidos, pero además para estos casos en que hay gente que no puede acudir por vivir muy lejos o por lo que sea, pues también se puede contar con ellos. Es, es, es muy positivo que todo esto se pueda eh, hacer así y, y en direct y a la vez estando cada uno en su casa o en sus sitios. Y aparte, permíteme añadir que nos permite inclusive ser ambiciosos sobre los makers que puedan venir, o sea, casos como Gustavo Reinaga... Poder contarte con makers de Latinoamérica, que nos gustaría muchísimo contar con ellos, pero con un formato online si sería viable, entonces abre abre inclusive nuestra respeto de, de proyectos que podemos llegar a contar en la familia. Realmente el formato online yo creo que, que tendrá larga vida. Claro, yo creo que ha venido el formato online para, para quedarse ¿no? ahí y, y en todas las en todas las actividades de, de todo el mundo. Iraisi, como siempre ha sido un placer tenerte entre los micros de Mancomun Podcast. Te queremos felicitar a ti y a todos los colaboradores por el buen trabajo que habéis realizado en esta edición de la OSDEM y esperamos que sigáis con ganas difundiendo el mundo de las tecnologías libres y abiertas en el futuro. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer compartir con, con vosotros. Yo también... Aprovecho de extender la felicitación a, a mis compañeros porque fue un trabajo difícil cuando haces algo por primera vez hay mucha incertidumbre sobre cuáles son las formas correctas requirió mucho labor y mucho trabajo pero bueno ha salido bien y el trabajo Marisol pues gracias por por invitarme una vez más y cuando tais pues hasta aquí fue el programa de hoy Moitas grazas a todos os que están do outro lado dos micros e moitas grazas a Iraxi por, por estar aquí con nos outra vez máis. Nada, oubímonos no seguinte programa. Até logo! Isto foi todo. Tedes máis información nas notas que acompañan a este podcast ou no portal de mancomun.gal.